Los músicos de verdad otra vez, otra vez Se están de moda. Otra vez, otra vez, las culpa de todo la tuvo el vino que pasó, que pasó, que yo he nacido negro es barradero. Los, Los palmeras, palmeras, un toque diferente. Ah, -e yo soy parrandero. Ah, -e parrandero, parrandero. Los palmeras siguen conquistando oídos. A -e -a, parrandero. A -e -a, parrandero, parrandero.